Polizona FM En la Juega En la Juega En la Juega, en la juega. Madre No llegaré a la hora De la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes lo hicieron? ¿De qué manera debemos recordarlos? Estas son algunas preguntas que salen de las voces de las familias que han perdido un ser querido durante las movilizaciones en el país, pero también de parientes, amigos, amigas, parejas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres, innumerables personas que han vivido una dolorosa pérdida en algún momento de la vida. Hablar sobre el dolor y la memoria son temas muy presentes, pero que desde la experiencia vivida por las familias, esta situación resulta difícil de sobrellevar o quizá requiera de otros medios para hacerle frente. Actualmente en Colombia, a partir de las continuas situaciones de violencia, artistas, docentes, estudiantes y movimientos sociales han sumado actividades que permiten hablar desde otros lugares sobre lo que sucede en las calles. Siguiendo los pasos de las movilizaciones a nivel interno, me permito hablar del arte como forma alternativa de lucha, recreando este programa con la escultora colombiana Doris salcedo quien durante el mes de junio tiene expuesta su obra titulada «Vidas robadas», con la cual quiere recuperar y dar visibilidad a los procesos de violencia social, de exclusión, de muerte y de silencio producidos en Colombia» no mostrando la violencia como espectáculo, sino como restitución de la dignidad de las víctimas, particularmente en estos momentos de disputas en el país. Las imágenes expuestas hacen visible el lado público del duelo, buscando honrar la vida de las personas a quienes arrebataron violentamente durante las protestas civiles entre los años 2019 y 2021. Allí se reflejan las pérdidas humanas en un acto simbólico. La obra cuenta con 56 fotos de asesinatos y están acompañadas también de historias y relatos. Este espacio está abierto a todo público en Fragmentos, un lugar de arte y memoria del Ministerio de Cultura de Colombia que está ubicado en el centro de Bogotá, la capital del país. El trabajo artístico de Doris surge de la reflexión e interacción con el contexto nacional, viviendo la experiencia de pérdida y en sus creaciones intenta mantenerse en el espacio físico y psicológico de las víctimas. Polizona FM. Madre, te acuerdas que te hablé de las estrellas. Hoy ellas están aquí. Hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto. Nosotros eh, estamos trabajando con eh, Cuestión Pública, quien ha hecho un estudio en el terreno, una investigación diaria, paso a paso, con absoluta seriedad y rigor de quién está muriendo y en qué circunstancias. Entonces, la investigación de ellos eh, inicia eh, en el 2019 con la muerte de Dylan Cruz. Luego tenemos los otros muchachos caídos durante el 2020, durante las manifestaciones del 2020 y continuamos con las eh, personas que han caído en que han perdido su vida eh, violentamente en el 2021. Eh, en este momento hay 77 nombres, pero nuestro corte es al 20 de mayo, porque la investigación es muy rigurosa, necesitamos realmente confirmar qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Entonces no tenemos todos los nombres, pero esperamos ir ampliando, eh, ir, ir, ir completando la información restante, porque, repito, todas las vidas deben ser lloradas. nosotros tenemos que mirar los ojos de estas fotos de estos muchachos jóvenes, de fotos de muchachos de 17 años, son son, son bebés, incluso con con frenillo, eh, eh, y, y que se corten estas vidas es, es, es inaceptable. Pero si Colombia no para un momento para una acción de duelo, para pensar que la vida vale, que la vida merece ser vivida, que todas las vidas merecen ser vividas, si no hacemos ese alto en el camino, al que los estamos invitando hoy, pues vamos a seguir matándonos simplemente. Eh, lo que estamos viendo en las calles es el desprecio total por la vida y desde fragmentos, desde el arte, con la música y con la poesía, queremos hacer una pausa en este calendario vertiginoso eh, de la vida colombiana, que es un calendario dislocado, marcado por la tragedia, por la muerte violenta. En ese calendario, queremos hacer una pausa hoy y hasta finales de, del mes para llorar todas y cada una de las vidas perdidas en durante el paro nacional. Lo hemos denominado, este evento que se llama Vidas Robadas, eh, lo hemos de, denominado una acción de memoria colectiva Entonces está la orquesta de la Universidad Nacional, está el espacio de fragmentos, está la investigación de cuestión pública y eh, hemos, hemos aunado esfuerzos para materializar, hacer real el la pérdida de estas vidas en un espacio que está por fuera de la vida cotidiana, que es Fragmentos, es un espacio que está hecho con las armas dispuestas por las FARC y es un espacio que está cargado del dolor, del daño y de la muerte que esas armas generaron. Y es allí donde queremos honrar la vida de estos jóvenes que soñaron con un futuro mejor. Y queremos ahí decir eso que la política debería ser el diálogo entre contradictores y no que, como lo vemos actualmente, que simplemente al contradictor se le aniquila, se le mata. Entonces, todos estos jóvenes que han muerto, las estadísticas las últimas estadísticas que tenemos son 98 civiles y dos uniformados, lloramos todas estas vidas, lloramos todas estas vidas y queremos decir que cada vida tenía sueños Tenía familia tenía alguien que lo quería tenía alguien que lo necesitaba tenía alguien que lo esperaba y como está este duelo se está dando en este momento espacio privado en la casa de estas de estas familiares de sus amigos de sus novios novias etcétera queremos sacar el duelo del espacio privado y llevarlo a un espacio público como fragmentos para que allí todos honremos esos nombres cada vida cada rostro y cada nombre debe ser reconocido en lo que realmente valía, como una vida plena, llena, eh, única y irrepetible ¿Por qué es necesario hablar de duelo, memoria y arte? Porque todos y todas experimentamos ese momento, porque es un evento inevitable en nuestras vidas. Duelo significa dolor, dolor ante una pérdida de una persona, pérdida de un objeto o haber estado presente en un evento que nos impactó de manera importante en la vida. El duelo está acompañado del llanto, el llanto como una sensación inconsolable y que aflige, y ese dolor es un proceso que tarda poco o bastante tiempo en sanar, y ahí encontramos a la memoria, que es ese ir al pasado y venir del pasado, es mirar hacia un atrás y rescatar un algo, la memoria se construye y selecciona eventos, personas, cosas, lugares, emociones, colores, olores. Y de esa forma conservamos eso que deseamos en el presente. Entonces es ahí donde es importante el arte. El dolor empuja a la memoria a recordar. Y en el arte hay una especie de explosión que alivia ese dolor. Es un alivio a través de la música de la danza, de la escritura, de las imágenes. Estas acciones son un puente que hacen posible el encuentro con los muertos. Evocar el recuerdo de alguien por un instante, por un momento, por un minuto o por unos segundos permite romper una distancia y devuelve a la vida al ser querido. Por tanto, Doris, a través de sus acciones artísticas, visibiliza y acompaña el dolor de las familias en cada puesta en escena, Y reafirma la necesidad de reconocer el rol de los jóvenes en el país que hoy se mueven, corren, cantan, gritan, recrean escenarios y claman justicia, pues son ellos, ellas, protagonistas en las calles de las ciudades. Yo creo que los muchachos, los nuestros jóvenes, están en la calle porque no tienen un reconocimiento político y no forman parte de la economía. Están completamente expulsados, están por fuera de la economía, de la cultura, de la política. Ellos buscan reconocimiento. Los muchachos que murieron, murieron buscando ese reconocimiento. Entonces es muy triste que el Estado les niegue el reconocimiento aún cuando están muertos. Lo que queremos hacer nosotros desde Fragmentos es, así sea, en el plano simbólico, reconocimiento. ...conocer estas vidas, darle reconocimiento, que entren a la esfera de lo humano, aquellos seres que fueron que murieron de una forma violenta, que fueron expulsados del género humano con esa muerte violenta. Los queremos reincorporar. Ellos merecen este homenaje, merecen un requiem, merecen que nombremos sus nombres, merecen que pensemos en sus vidas y merece sobre todo que lloremos estas muertes al lado de las madres, de los padres, de los amigos. Tenemos que estar en duelo en Colombia. No puede haber, no podemos recibir la muerte de tres descombatientes, cuatro líderes sociales, cinco muchachos a diario, y que no pase nada. ¿Cómo es posible que la sociedad colombiana asuma una ignorancia intencional? Esta ignorancia intencional con respecto a lo que está sufriendo la gente en la región, en las calles de nuestras ciudades, es lo que permite que la muerte avance. Polizona FM el arte en Colombia está de frente a preguntas como ¿Qué formas artísticas pueden retratar una destrucción? ¿Qué lenguaje puede desarrollarse para decir lo indecible y honrar y hacer justicia a un dolor inimaginable como es el dolor de las familias quienes perdieron a sus hijos e hijas en las manifestaciones? El arte es representar. En el arte está la persona que muestra algo y la persona que recibe ese algo el artista es alguien que proyecta algo para alguien y como artista refleja emocionalidades y sensaciones y es el espectador, es decir, el público quien recibe esa sensación, recibe esa emoción y entonces hay algo compartido. Para Doris, una de las funciones del arte es producir imágenes poderosas y significativas que contrarresten la excesiva cantidad de imágenes crudas y brutales que el conflicto y la violencia producen y que circulan con frecuencia en los medios de comunicación. Considera a su arte como creador de imágenes significativas y en oposición a esas crudas imágenes. Las imágenes pretenden congelar el tiempo por un momento, abriendo una conexión afectiva y visible para todos donde contemplar dignifica y rememora a incontables víctimas. Su arte permite contemplar el sufrimiento que ha permanecido invisible, silenciado e innombrado, e invita a reflexionar sobre la violencia con mucha humanidad. Finalmente, las imágenes acumulan emociones que sobreviven al paso del tiempo. En ellas están presentes los recuerdos que viven en la memoria y cobija la idea de tener vivo o viva a esa persona que se quiso profundamente. Si no hay respeto ni dolor por nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Si no hay justicia ni paz para nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Si no hay respeto ni dolor por nosotros, al ah, ah, gobierno ah. corrupto Porque la violencia, yo yo creo que el peor efecto de la violencia política es que silencia a sus víctimas. Eh, los familiares de estos muchachos se ven reducidos al lamento, al silencio, al llanto. Y el arte tiene que devolver el lenguaje para que exista la narración, para que se pueda contar, para que exista la memoria y por lo tanto para que tengamos identidad. El arte es esa posibilidad de articular aquello que la violencia quiere silenciar. Entonces a los artistas nos corresponde, a los músicos, hoy tendremos el, el, el requiem de Ligeti, tenemos el, el, eh, los poemas de Nelly Sacks y de Ossip Mandelstam, eh, quienes sufrieron represión, ten, y tenemos la obra de arte fragmentos, y allí están estos rostros. Nosotros como artistas tenemos que dar voz, articular el dolor que sienten las víctimas, y, de, y esta es nuestra forma de luchar contra la violencia. No hay respeto ni dolor por nosotros, no uh, uh, gobiernos uh, corruptos tampoco. Presidente, suelta ese capricho ya, deje de matar al pueblo por culpa de su terquedad. Cancelen las reformas y que sea de verdad, y luego que lo haga también debe renunciar porque el pueblo no va a olvidar, ni va a perdonarle, que usted a su misma gente mandó fue a dispararles, aquí no somos bandas.